Bueno, 10 y 12 minutos, venimos re pero estamos muy contentos porque reencontramos en este momento al compañero Guillermo Mació al aire. Guillermo, buen día, bienvenido. Buenos días, Buenos días a todos ustedes, a los compañeros y a la audiencia en particular. ¿Cómo Nos, estás, Ángeles? Muy bien, Mació, vos también, me imagino, y los sí, oyentes sí. que preguntan por vos siempre. Bueno, Gracias. Bueno, y con tanta cosa que hay para reflexionar, ¿no? Pero pareciera que hay que arrancar por este momento que vive la humanidad que vos nos decías antes de, de concertar esta entrevista, eh, hay un cambio de forma de vida en todo el planeta. Claro, claro. Yo justamente, como hablamos con nuestra directora, yo preparé una serie de audiciones, que pueden ser tres o más, pero... Me gustaría un poco tantear cómo está el ánimo de la audiencia para escuchar muchas cosas que tal vez no se saben. Está y muy bien. Nos, nos muestran la realidad que nunca nos han mostrado hasta ahora, porque esta, esta pandemia que estamos sufriendo no es de generación espontánea, es la culminación de un proceso de degradación biológica el sistema llamado planeta Tierra. Es verdad, es verdad. Contanos, contanos un poco cómo, cómo preparaste esta esta serie de, de bueno, de líneas que usted que, que vas a tirar. Lo primero que planteé es cómo afecta al planeta Tierra y su entorno atmosférico, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuáles son al no todos, pero algunos de los factores principales que desde hace décadas o siglos se vienen arrastrando y que llega a un punto en que se produce un proceso de ruptura de los sistemas que estaban en equilibrio. Mm. Es, lo que estamos viviendo, para definirlo técnicamente y teóricamente, es que se rompió un equilibrio de sistemas que estaban aparentemente en armonía Se rompe la armonía y estalla, estalla la pandemia con un vector maligno, que en este caso es el coronavirus, que produce estragos en prácticamente lo que son los causantes de este desequilibrio ambiental. Bien. Esto lo hemos conversado contigo incluso en otros en otras oportunidades tanto que se ha hecho con respecto al tema de alimentos y bueno y que ha claro, generado Claro, exactamente. Hay una cantidad de ítems que yo quería un poco listar y poner poner en carpeta que son los que por qué se produce esta qué está haciendo mal el hombre en el planeta para generar esta situación que vivimos cuyo horizonte no aparece cercano. Claro. Entonces el problema el problema es múltiple. El problema es esencialmente que el hombre mediante acciones perversas, no intencionales, pero sí que obedecen a una misma ideología, rompen un equilibrio ecológico que era el que permitía la vida al ser humano en el planeta Tierra. Es como si un alumno en una escuela se porta malo en un liceo y lo echan al patio. A, a la especie humana, la naturaleza, la está matando la está echando al patio. Fuera de acá, a un tipo como usted no lo quiero. Claro. Tan, tan gráfico y tan grosero como lo estoy diciendo. Uh -huh. El hombre tiene que reencontrar, revisar, hacer su autocrítica... ...del comportamiento en relación con el medio ambiente... ...las cosas que usa, las cosas que no debe usar... ...para recomponer una relación armónica... ...hombre, naturaleza... ...que actualmente ha sido rota... ...y mientras no se restablezca... ...esa relación armónica... ...la pandemia o las pandemias continuarán... ...por supuesto el precio que se paga que el de la vida humana, que es el agente maligno que está ocupando el planeta. Uh -huh. Bien, y hay que cambiar los hábitos. Hay que cambiar los hábitos, pero no solamente los hábitos, sino el modo de utilizar a la naturaleza. Hay una cantidad de, de actitudes del hombre que parecen normales y que son absolutamente anormales. ...destructivas del medio ambiente... ...lo van progresivamente deteriorando... ...como por ejemplo la tala de bosques... ...para cambiar especies por una especie... ...que es de valor industrial... ...y romper el equilibrio de toda la vida... ...de toda la biología... ...que vive en torno a un sistema de bosque... ...que está en el planeta... ...y que va desapareciendo... ...lo mismo con el agua... ...lo mismo con la tierra... Lo mismo con el cielo. Si yo tengo cien mil vuelos diarios ocupando la atmósfera, estoy contaminando la atmósfera desde arriba y yo no me entero. Y eso está ocurriendo en la actualidad. Entonces lo que tenemos que, mi propósito era humildemente exponer los daños que se le ocasionan a la naturaleza de distinta. De dist en un espectro muy amplio, y ver cómo se corrige, porque lo que el que tiene que corregir su conducta es el hombre. La naturaleza, que es el supremo gobierno del planeta, no la va a cambiar. Mm. Y ahí está la falla. En otras palabras, para decirlo en términos académicos, nosotros hoy en la categoría de hombre, para la antropología, somos el hombre consumidor, por supuesto, hombre y mujer consumidores. Y ese tipo, ese personaje que se viene desarrollando desde la revolución industrial y se acelero, se ha acelerado estrepitosamente en las últimas décadas, tiene que ir siendo reemplazado más rápido que lento por el hombre ecológico, o no un hombre y una mujer que actúen, cuando usan la naturaleza en armonía con ella. Y uh, los ejemplos son tan abundantes que, que da para muchas audiciones explicarlos. Yo tengo algunos para explicar, que sí. son los más los de mayor peso, pero hay muchísimos otros que se me escapan, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, que, ¿Cuáles son? Eh, digo, pensamos... Tratando ejemplo, de pensar, eh, Mació, vos vas a hacer varias charlas sobre el tema, ¿no? Sí. Hay que ubicarse eh, y centrarse en el tema, digo un consejo para nosotros que te estamos escuchando, ¿no? Todos los que te escuchamos. De centrarnos en el tema, porque esto es algo que no es, no es una solución mágica lo que vos estás vislumbrando allí, ¿no? Porque es un ¿Sabes cambio... Sabes que te escucho un poco mal. Un cambio muy grande es el que tendríamos que, que claro, estar viviendo. Claro, hay cambios que el individuo no controla claro. que controla en las grandes potencias Ahí está. y que son también los principales contaminadores es decir la, la, el modo de consumo y producción capitalista es inviable desde aquí en adelante para el planeta Tierra claro. doy un ejemplo que, que son datos científicos irrefutables Ustedes saben, la audiencia sabe cuántas centrales nucleares hay en los Estados Unidos que usan energía nuclear, U U tendrán conocimiento cuando ha fallado una una central nuclear en Rusia o en Japón, la cantidad de muertos de daños y cómo queda anulado el entorno del territorio por décadas. Sí, claro. Bueno, en Estados Unidos... Hay 101 nuc nucleares eh, centrales para producir electricidad, 101. Y en el planeta Tierra están funcionando 196 centrales nucleares el día de hoy, que por supuesto con los gases, los vapores, están contaminando per permanentemente el aire. Sí. Ese es un tema. Claro. Por Por ejemplo, la, la energía nuclear para uso doméstico es incon sirve solamente para la guerra. La energía nuclear solo es compatible con el medio ambiente para la guerra. Después para uso civil es absolutamente incompatible. Da la casualidad que de las 106, 116 nucleares que hay, 105, 104 nucleares, nucleares, estoy leyendo un documento oficial, están en Estados Unidos. Todas activas salvo una y otras 26 que ya han sido desmanteladas. Y se dice como una cosa absolutamente normal. Entonces ese es un disparate desde el punto de vista tecnológico. Y desde el punto de vista ecológico, que no puede seguir existiendo. Mientras no se apaguen las se, se, centrales nucleares, el problema seguirá vigente. Les pongo ese ejemplo porque es uno de los más llamativos. Hay volando en el, en este momento, hay en los cielos o alrededor del planeta, más de 50.000 aviones volando para múltiples etinos que están combinando la capa donde mayor concentración de oxígeno hay. Son, son con variables mayúsculas de las cuales nosotros ni siquiera tenemos conocimiento y mucho menos conciencia. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí, claro. Bueno, después el otro, yendo más cerca nuestro, porque una central nuclear está muy distante de nosotros y podemos decir que importa, ¿no? Los aviones en el Uruguay no son una actividad muy importante, pero en los Estados Unidos sí. Pero o, otra otra este eh, otro otro acción del hombre sobre la naturaleza son los alimentos transgénicos que son alimentos ...genéticamente modificados... ...para que tengan una mayor... ...productividad... ...un mayor rinde... ...un menor costo... ...una mayor ganancia... ...lamentablemente ahí sí nos toca el Uruguay... ...porque en el Uruguay... ...tenemos una planta neozelandesa... ...a la salida de Montevideo... ...en la ruta 1... ...en el kilómetro 39... ...que produce... ...semillas transgénicas... ...para que los cultivadores para trigo y para maíz, usen semillas transgénicas. Esas semillas no son saludables, tienen poco valor nutritivo, pero son mucho más baratas. Sí. El México vive el drama de que su alimento básico, desde la cultura azteca hasta ahora, es el maíz. Bueno, el maíz mexicano por consecuencia de gobiernos corruptos, ha sido reemplazado de maíz natural el maíz transgénico, que como alimento es pésimo y no permite hacer ciertas comidas tradicionales que caracterizan la dieta mexicana. Entonces, son conductas empresariales que les van haciendo daño por mucho tiempo y que tienen efecto acumulativo. El glifosato, que es un alimento, que es un fertilizante que se usa en gran escala en el Uruguay también, es tóxico, sí. entonces la, se va envenenando progresivamente la tierra, el productor no lo nota, a veces tiene más rinde, a veces no, pero es un fabuloso negocio para el importador y el barraquero que venden el glifosato y no está prohibido, Pese a que ha habido denuncia de movimientos ecologistas y de agricultores sobre los efectos a dañinos porque elimina todo lo que no se quiere producir. Los grandes cultivos de flores que están en el mundo cuando uno la, cuando uno regala un ramo de flores de las que nosotros importamos de Ecuador estemos regalando un producto tóxico, para quien lo recibe, porque la belleza de la flor, la perfección de la flor, el color, es producto de elementos tóxicos que modifican la planta original. Entonces yo les digo a los uruguayos, tengan cuidado qué flores compran y a quién se la regalan. Oh. Tan inocentes que parecen las flores. ¿Eh? Tan inocentes que parecen las flores. Tan inocentes que parecen las flores, pero las flores contienen veneno. Claro porque han mejorado la calidad, la belleza, la apariencia, pero él no es un alimento natural, sino un alimento modificado en base a componentes químicos tóxicos. Sí. Entonces, lo mismo está pasando con el agua. Nosotros, yo estoy harto de ver en el Uruguay que un señor que estuvo arando el campo, echando glifosato a la tierra y todo lo demás, después va a lavar el tractor y la maquinaria agrícola al arroyo que le queda más cerca sí. y nosotros tenemos una dirección de hidrografía que en esa materia no hace absolutamente nada es decir el mismo productor que produce alimento después va y por ignorancia y por pereza y contamina el agua del arroyo y la cañada sí. entonces hay una cantidad de conductas del hombre que son nefasta para la naturaleza y lo peor de todo es que tiene efecto acumulativo el veneno que se vuelca no se disuelve, la tierra no lo absorbe, sino que se va incrementando depositado en la tierra hasta que la tierra se convierte en un elemento venenoso claro habrá cosas de estas revertibles pero otras no claro, pero hay que tener crear una conciencia ...de una relación amistosa... ...el, el productor que alaba... Con, ...con reja... ...y con bueyes... ...fue, no existe más... Sí. ...fue sustituido por suerte... ...por el tractor... ...pero el tractor... Eh, ...destroza más la tierra... ...y al mismo tiempo... le ...arroja el veneno y el fertilizante... ...se llama fertilizante... ...pero es un producto tóxico... ...que queda en la tierra... ...y que se va acumulando zafra... ...tras zafra durante décadas... ...hasta que al final... ...el caso más patético es la papa... ...la papa que nosotros compramos en la feria... ...es lisita, perfecta... ...parece una pelota de goma... Sí. ...la papa tiene una piel corru corrugada... ...y el perfil de la, de la piel de la papa... ...tiene hundimientos e irregularidades... ...la papa que estamos consumiendo en Uruguay... ...es absolutamente transgénica sí. ...da enorme ganancia al productor, pero envenenan la tierra y deja de tener el poder alimenticio que originalmente tiene. Las mandarinas sin semillas. La la, todo lo que todo lo que se presenta como una como una ventaja, sí, claro. En realidad es una trampa que se le hace a la naturaleza y al cliente, porque la mandarina sin semilla es una es una mandarina genéticamente modificadas sí, que entonces además... hay que hacer una guerra de sí. consumidores ya que el gobierno no la hace el gobierno puede prohibir y creo que está prohibido parcialmente el, el glifosato pero qué pasa pero de la dirección de ganadería agricultura y pesca no controla la importación del negocio del agrotóxico entonces dale que va Claro. Sí. Yo lo eh, a... no veo en, en mi vecindario rural, todo lo que se, se manipula. Los, los productores de papas hacen enormes fortunas porque la papa que aparece más linda es la más tóxica. Además, la, la mandarina sin semilla, como cualquier otro fruto sin semilla, todo, todo no puede ser... Sea no puede ser este fecundado, por ejemplo, por las abejas. Si hubo una claro. matanza tremenda en salto, por ejemplo, de abejas, porque se fumigaba para que las abejas no, no, fueran. no fueran a la zona de, de las plantaciones de, de mandarina sí, justamente para que no generaran semillas. Exactamente. Y además, el ganado que consume esas pasturas está comiendo una pequeña dosis de veneno acumulativa que tiene efecto en la carne y en la leche que la gente consume. Entonces, Exacto hay un proceso, una concepción de productividad en el origen que no tiene otro no tiene otro principio que el del beneficio capitalista de extrema, ¿no? Ganar sí. cuanto más se pueda, se paga mejor porque tiene mejor aspecto, pero eso es tóxico y esos tóxicos son acumulativos. Imagínense en todos los productores del mundo al mismo tiempo haciendo la misma tarea de intoxicación genera un estado enfermizo de la tierra y la atmósfera que luego se manifiesta porque se genera un vector que mata la, al ser humano exacto eh, Macío eh, tendríamos hoy que ir dejando por acá pero ya queda anunciado un ciclo con esta temática queda, que queda anunciado un ciclo porque si hay espacio Yo tengo información numérica para que se vea que no son cosas chiquitas, sino que son dimensiones con digo, mundiales, planetarias. Lo muy que bien. estamos haciendo se hace en todo el planeta, desde Rusia hasta Estados Unidos, desde Italia hasta Noruega. Hay muy pocos. son eh, Por suerte tenemos amigos que hacen huerta orgánica. Bueno, el mundo tendría que hacer huerta orgánica. Claro. Claro. y desaparecer los mercados de alto lucro en toda la fase alimenticia, porque el asunto, la raíz del problema, está ahí. Y Muy se bien. llega a un punto de saturación donde aparece un virus, como el que apareció ahora, que hace lo que está haciendo. te y mandamos no si esta cadena, sí. seguirá la historia indefinidamente. Te mandamos un, un abrazo. abrazo grande y a los oyentes que hayan agarrado en pesada esta bueno, entrevista, le decimos que Guillermo Mació... Que... La semana que viene seguimos, ¿no? Seguimos la semana que viene. Bueno, Maceió, un, un abrazo, abrazo un grande. Un saludo a la audiencia con todo afecto. Chau, chau. chau, chau.